Hola, buen día, ¿cómo estás Daniel? Bien, vos. Hola, Pablo Pizarro de la Comisión del Club Primero de Mayo. Pablo Pizarro, ¿pero te conocen cómo ahí en el barrio? El Bebe, m a s c o n o c e r como El Bebe. El Bebe, conocí. Bueno, estamos con El Bebe, con Pablo Pizarro. ¿Hace cuántos años sos parte de la Comisión Directiva del Club Primero de Mayo? Yo, hace 18 años, que empezó mi hijo a los 4 años y y me involucro en el club hace 18 años que estoy a q í en el club, trabajando. Exactamente, ¿dónde está ubicado el club? El club está ubicado sobre Yatasto, entre Leopoldo l u g o r e s y Paracas, que vendría a ser Gran Bur.、Uh -huh. Está justo atrás del Tango Má de acá de, de Malvinas. ¿Qué actividades se hacen en el club y para qué edades? Y la actividad, estamos haciendo fútbol, por el momento estamos haciendo fútbol femenino, masculino, de mayores. Hay mucha categoría de mujeres también.、Uh -huh. Y la idea es bueno, hacer un, un playón ahí para integrar, para hacer básquet, j u e g o s q u e queremos hacer y estén, estamos en esos proyectos. Pero como todo es tan duro para nosotros porque n o s cuesta todo, este, es un proyecto que, que tenemos y bueno, en la actualidad estamos con el fútbol masculino, femenino. Y bueno, integramos a las chicas,、uh -huh. gracias a Dios se pudieron integrar bien. Hay varias categorías: de, de, de 10, 13, 15, 17, después de primera, y, y señores de mujeres también.、Uh -huh. La verdad que estamos haciendo un trabajo lindo y estamos integrando a, tanto a las mujeres como a los, a los hombres.、Claro. ¿Cuántos pibes s p i b a pasan por semana? ¿Cuántos componen en total el club? ¿Tenés el cálculo? chicos si、sí, en total chicos de paso y vos imaginate que tenemos y en total entre todo alrededor de 20 categorías y cada categoría está formada por 12 por 12 jugadores y jugadoras Todos esos chicos y chicas tienen este espacio de encuentro, deporte, esparcimiento, recreación en el club. ¿Y ahora qué, cuál es el conflicto que están teniendo、eh, en este inicio de año con el municipio? Bueno, el municipio, otra vez, los llamó a una reunión, n o s convocó a una reunión hace 12, aproximadamente dos semanas. Y bueno, nos comunicó de la noche a la mañana que, que ellos tienen que hay un proyecto. En plan de vivienda, que se van a hacer 647 casas, en la cual, bueno, ellos tienen destinados solos ahí, y nosotros los quieren correr del lugar, los quieren poner este, a 500 metros, 600 metros, para los quieren entrar a otro barrio que no, no es el nuestro, y lo van a tirar t o d a la edificación que hicimos nosotros. Ya hace 20 años, 18, bueno, yo 18 años que, que vengo trabajando,、uh -huh. ya, pero el club y hace 20 años que está. Y, y a nosotros nos costó mucho sacrificio eso, y los quieren correr de lugar, ellos ya tienen todo armado, y los quieren, los quieren correr de lugar a nosotros porque por el proyecto que tienen de vivienda. Y nosotros no lo ponemos al plan de vivienda, nosotros lo que queremos es que lo respete nuestro espacio. y Y queremos defenderlo porque la verdad que lo costó mucho sacrificio. Nosotros,、eh, nosotros de verdad trabajamos pulmón toda la vida, jamás hemos hecho política con, con nadie y siempre lo manejamos independiente y bueno, con la ayuda de los padres, haciendo campeonatos de, de muchas actividades, hicimos campeonatos de truco, de, de fútbol, de penales, no sé, peñas, bingos, rifas. Hicimos m o e n t a s de empanada, locos, para tener n u e s t r o lugar ahí en el club y, y hacer un club digno para que los chicos, tanto las madres, los padres y los chicos, disfruten e l club. Este, día a día estamos construyendo y, y tienen, tratando de mejorar el club. Ustedes saben lo que cuesta no mantener un club. Hoy en día, edificar es un. Es un gasto muy grande, ¿no? Claro que sí. Y nosotros l o h a c e m o s a t o d o a través de la, la recabación de, de todos estos eventos que hacemos y, y la jornada que hacemos sábado tras sábado, viernes, domingo, porque la verdad que, gracias a Dios, tenemos que estar siempre ahí al pie porque hay mucho, muchos chicos, muchas chicas que. Y bueno, ya te digo, ¿viste? la idea nuestra es tratar de, de incluir el tema de hockey y. Ahora sí, una cancha polifuncional también para ir agregando más actividades. ¿no? Uh -huh. Ahora, el... cuando ustedes comenzaron con el club hace 20 años atrás, imagino que ese lugar era un descampado. ¿no? ¿El terreno、eh, en el que está el club es lo que reclama el municipio? El terreno del club en su tiempo estaba en gestión carilino. A nosotros lo s dio como dato y él personalmente lo. tierra、uh -huh. lo que si、sí, nunca se firmó un papel、claro. lo que si、sí, teníamos persona jurídica reconocimiento municipal eso tenemos nosotros、uh -huh. eso lo ha hecho y s í era ese terreno no sé si alguno conoce ahí esa parte siempre fue el, el vivero de arce、eh, siempre fue campo hasta el día de hoy campo ahí, hay parte que está、eh, descampado eso fue un campo era llano、uh -huh. nosotros arrancamos el cero、eh, las tierras vírgenes、uh -huh. Arrancamos de cero y hoy tenemos modificado 10, 10 por, por 20, todo con losa, todo material. La verdad que, que tenemos muy lindo el club: tenemos baños, vestuarios, todo terminado. Este, los baños ahora le compramos g r f e r i a nueva, puertas nuevas. La verdad que lo s pintamos, hicimos dubos. La verdad que、eh, los vestuarios también lo s tenemos. Digno, lindo, como uno, como los chicos se merecen, la gente, la familia del club se merece、eh, estar bien.、Uh -huh. Y tenemos un tinglado de 10 por, por 20 también, cerrado.、Eh, tenemos cosas hechas que, que lo costó mucho sacrificio y bien hecho y bien edificado. Tenemos, estamos, ahora justo estamos terminando a agrandar el el buffet, ya hicimos todo, nos falta, nos va a poner e el piso y bueno, ahora estamos. haciendo una parrilla también de 7 metros, la verdad que cerrada todo, así que la verdad que, que estamos, estamos trabajando muy bien y, y que pasen estas cosas, la verdad que para nosotros es una tristeza muy grande y la vamos a defender este, con, todo, con todo el corazón.、Claro. Imagino que fue un, un balde de agua fría esa reunión para ustedes cuando pretendían que、eh, sean reubicados y empezar de alguna manera de cero. ¿Ustedes leyeron en, la, en esa reunión alguna posibilidad de diálogo para evitar eso? Que el municipio bueno, busque otro, otro terreno, que existen ¿no? otros muchos terrenos también ociosos,、eh, libres que no, no, y que no necesitan trasladar a nadie、eh, en Malinas para hacer un proyecto de estas características como el que p r e t e n d e que está muy bien. Digo, las viviendas vienen bien en una provincia como la nuestra. En un, un conurbano como nuestro que está superpoblado, está perfecto ir garantizando el derecho a la vivienda, pero no necesariamente tiene que ser a costa de quitar otro hecho que es el derecho al deporte, la recreación de los pibes de, que, que, que encuentran ese lugar en, en este club、eh, que ya tiene dos décadas. ¿no? ¿Ustedes leyeron algún tipo de posibilidad de diálogo para modificar esto para que el municipio tome la decisión de ir a otro lugar o hay medio una decisión tomada? No, ellos ya tienen todo tomado. La decisión de eso está tomada, el proyecto ya está aprobado, ellos tienen ya la reubicación nuestra, la tienen, la tienen ya ellos,、eh, no nos dieron la verdad es que, que ninguna opción a nada, no nos quieren dar este. Sí, están abiertos al diálogo, pero. Ellos quieren dialogar mientras, siempre y cuando nosotros los queramos ir, ¿no? Nosotros no lo queremos, sí, no lo vamos a ir, vamos a andar la muerte, son de 20 años que estamos en el club. Y ellos no lo dieron diciendo, bueno, ustedes tienen que venir para acá, ya tienen todo armado, la maqueta, el proyecto, todo. Ellos no, no, jamás lo han, lo han llamado antes para decirle, s mira, esto se viene así, podemos arreglar, no sé, se puede negociar algo. Claro. O sea, nosotros no queremos que los a r r e g a n de nuestro barrio, que es nuestro barrio, y la esencia nuestra, el sentido de pertenencia es ahí. Ajá.、Uh -huh. No queremos、no, no, no、ir a trabajar a otro barrio porque ya hay otros clubes. Y al final es e e sentido de pertenencia al tanto tiempo que s de trabajo. No sé, te puede pasar a cualquier ser humano t i b l e como nosotros. d e h c u casa de ladillo a l a d i l l y después, cuando estás terminando, te dicen: No, a t e n e s que ir a vivir a c á a otro barrio no, no, no, no es lo mismo. Claro. Eh, ¿Están juntando firmas? ¿Tienen pensado hacer alguna movilización? ¿Cómo van a mostrar、eh, justamente este, esta decisión de quedarse en el lugar ustedes? Nosotros ahora no estamos juntando firmas. Estamos juntando firmas, lo estamos haciendo viral para que la gente lo apoye. Porque la verdad que nosotros no queremos tener ningún problema con el municipio ni con nadie. Nosotros somos gente de bien, trabajadora, y queremos llevar a algún corto. Nosotros queremos que ellos reflexionen y que. y que. bueno. l o dejen a donde estamos nosotros, y si ellos quieren m e j o r a r el club o ayudarlo en el club para mejorar las operaciones para que esté acorde al proyecto que ellos q i e n e n sería un golazo, así sería un r e p u l s o para todos. Y bueno, sería, un... Esa sería nuestra,、mm. pero si esto sigue con la postura esta, nosotros vamos a movilizar y vamos a sacar a la gente a la calle, en el barrio, no tan solo este barrio, no, hay muchos chicos que vienen de o t r lado también. Y... y Todo el mundo lo apoya, a varios clubes lo están apoyando porque hoy nos pasa con nosotros, pero el día de mañana le puede pasar a cualquier club que está tan bien el... que son nuestras porque ahora te toman el lomo y después parece que somos inestable. Después parece que s o l a lo que hacemos nosotros para a p r e c i a l n o、mm. Nosotros en t i e m p o de la pandemia、eh, le hemos dado. El mal momento que nos tocó pasar a todo el mundo, nosotros lo pusimos, lo veló, la cara del club y. sin pedirle nada a nadie, ¿no? Este, lo que sí, mucha gente colaboró, hicimos una, un año y medio la olla a nosotros.、Mm. Popular, le dábamos a comer a, a más de 60, 70 familias.、Mm. Eh, y jamás le hemos pedido nada, le hemos ido a c a puerta de ellos, sí. Ayuda de amigos, comerciantes.、Eh, hemos hecho el, el sacrificio ese y bueno. Y hoy estamos orgullosos de lo que hicimos y, y muy contentos, hemos hecho muchas cosas, nosotros hemos ayudado a mucha gente.、Eh, pero bueno, se ve que hay mucha gente, esto no nos importa, pero bueno, nosotros h e m o s h u e s t r o trabajo que, que por ahí deberían hacer este, este sistema, ¿no? Pero、uh -huh. bueno, nosotros n o hemos ocupado porque no, no le sacamos a c u e r t o o t a s cosas. Está clarísimo, Pablo Pizarro, el bebé como lo conocen en el barrio, quien está conversando con nosotros al respecto de este, este pedido, más que pedido, esta、eh, imposición del municipio de buscar el traslado que van a resistir desde el Club Primero de Mayo de Malinas Argentinas.、Eh, Pablo, te agradecemos este ratito, estos minutos. Quedamos a disposición para seguir conversando en cualquier momento cuando lo necesiten. Bueno, yo les quería hacer un. un bueno, por último, para terminar, ¿no? gracias a ustedes por invitarlo. Ojalá que, que si alguno del municipio está escuchando esto, bueno, que, que nosotros estamos abiertos al diálogo.、Eh, queremos tener una reunión con, no sé, con Nardini, Vivona, ¿no? López Correa, para para que, bueno, vean nuestra situación, revean.、Uh -huh. Quería dejar algo en claro para terminar, porque.、Eh, no sé, l o t e o día、no、sé, se i escucharon y llegó una nota leo a Leo Nardini y dio a entender como que. Bueno, nosotros entendimos como que él los dijo a nosotros, él hizo una nota que. Le quiero comunicar a Leonardini que nosotros jamás、eh, hacemos política, hicimos política con el club, no teníamos pensado hacerlo.、Eh, él habló de mejora del club,、eh, nosotros jamás lo dieron una mano a nuestro club.、Eh, sí, lo han dado subsidio, el último subsidio que lo dieron de 30 mil pesos、eh, con esa plata, nosotros hemos hecho、oh, y a hemos hecho cosas ahí en el club. y que le dieron a todos los clubes no no, no personalmente a primero de mayo es、uh -huh. algo que le habían dado los 84 clubes de malvinas y dejarle claro que él dice de mejoras instalaciones jamás han venido al club lo han prometido que le iban a hacer mejoras no han venido nunca más y, y él dice d el club él jamás él los prometió un par de veces que iba a venir al club y no vino nosotros lo h a b í a m o s invitado que venga porque siempre tuvimos b una e relación、uh -huh. Y, y, no, y no ha venido nunca. Así que bueno, yo quería dejar en claro eso para que sepan, bueno, los malvinenses, que, que, que, que lo que dijo hacia nuestra parte institucional de primero de mayo, jamás él se acercó, no conoce el club, no conoce las instalaciones, n o hemos invitado, no ha venido y jamás hemos hecho política con el club, con ningún político de turno de, de nadie y no lo vamos a hacer porque el, el pensamiento nuestro es tener un club digno. Y romper los lomos día a día nosotros, los de la comisión, a los padres y toda la gente que ayuda. Así que bueno, no, eso más que nada era y, y muchísimas gracias a la, a la radio por darme este espacio y bueno, muchísimas gracias.